de hadas españoles. La princesa encantada. Érase una vez un soldado llamado Aquiles que se despidió de sus compañeros y se dirigió a casa. Después de viajar durante días, se quedó sin dinero para comprar comida para él y para su caballo. Y su hogar todavía estaba muy lejos. Estaba muy hambriento y cansado, cuando de repente se encontró con un castillo grande y hermoso. Entró al castillo, metió su caballo en el establo, le dio comida y se fue al palacio. En una de las habitaciones se sentó en una mesa llena de las mejores comidas y bebidas que una persona podría desear. Comió y bebió hasta saciarse, cuando de repente entró un oso. ¿Eh? ¡Oh, no tengas miedo! En realidad no soy un oso espantoso Pues, desde aquí la verdad es que sí que lo pareces Tranquilo, solo soy una doncella, una princesa encantada si prefieres decirlo así Y si pasas una noche aquí, mi encantamiento se romperá por fin eh, Lo siento mucho, pero es que no me gustaría mucho pasar la noche en la compañía de un oso No te preocupes, no quiero hacerte daño. El oso le mostró a Aquiles el retrato de una bella princesa. Esa de ahí soy yo, la princesa Paris. Eres muy hermosa. Muchas gracias. Si pasas aquí la noche, romperás el encantamiento. Y entonces me casaré contigo, te lo prometo. Me encantaría que fueras mi esposa. Vale, pasaré aquí la noche. ¡Qué bien, gracias! Por cierto, mi nombre es Aquiles Muchas gracias, Aquiles Entonces nos vemos mañana Aquiles asintió y el oso se fue Cansado de su largo viaje, se fue a dormir Cuando salió el sol a la mañana siguiente, entró la princesa Era aún más hermosa que en el retrato Me has ayudado a romper mi encantamiento, Aquiles Gracias, y como te prometí, quiero que te prepares para la boda La boda se celebró y vivieron muy felices juntos Los días pasaron y pronto Aquiles pensó en su antiguo hogar y quiso visitarlo No te vayas, ¿no eres feliz aquí? Querida, tengo muchas ganas de ver a mis padres Pero no te preocupes, volveré muy pronto Bueno, está bien Si tienes que irte, por favor coge esta bolsa de semillas Donde quiera que vayas, tira estas semillas a ambos lados del camino Allá donde caigan, los árboles crecerán Y de estos árboles crecerán frutas exóticas y hermosas aves cantarán Todo lo que te rodea es tan mágico Doy todos los días gracias por haberte encontrado Y yo doy las gracias por haberte encontrado Aquiles le besó la mano y luego se fue Al día siguiente, por donde Aquiles pasaba, arrojaba las semillas mágicas Y después los árboles se alzaban saliendo milagrosamente de la tierra Un día, en medio de un campo, vio a un grupo de hombres sentados en la hierba jugando a las cartas Cerca de ellos había un hervidor colgando Y aunque no había fuego debajo, la sopa estaba hirviendo Hola caballeros, muy buenos días Esto es algo maravilloso, un caldero que está hirviendo sin fuego, eso es increíble Pero yo tengo algo aún mucho más maravilloso. Sacó una semilla y la arrojó al suelo. Al instante un árbol creció con frutas raras en sus ramas y maravillosos pájaros cantaban a su alrededor. ¿De dónde has sacado esas semillas mágicas? Solo la princesa encantada posee ese tipo de semillas. Creo que este es el tipo que le ayudó a romper el encantamiento que nosotros le hicimos. Tiene que pagar por ello. Sí, hagamos que duerma por medio año. Aquiles no sabía que aquellos hombres eran los magos que habían encantado a la princesa Paris. Le hicieron un hechizo y Aquiles inmediatamente se cayó de su caballo y se quedó dormido. Poco después, un soldado le informó a la princesa París de que todas las copas de los árboles estaban secas y muertas. ¡Oh, eso no es nada bueno! Creo que algo horrible le ha debido pasar a mi marido. Así que decidió ir a buscarlo. Recorrió el mismo camino por el que había ido Aquiles, y cuando llegó a aquel descampado, vio un maravilloso árbol y debajo estaba su marido. Ella lo movió, le llamó e incluso le pellizcó, pero él no se movió. La princesa Paris se enfadó mucho y debido a su ira lo maldijo. Eres un dormilón. Deseo que una tormenta te lleve muy lejos de aquí, a países desconocidos. Apenas había pronunciado estas palabras cuando fuertes vientos comenzaron a soplar. Elevaron al soldado y se lo llevaron ante los ojos de la princesa. La princesa inmediatamente sintió pena por su marido, pero ya era demasiado tarde. ¡Oh no! ¿Pero qué he hecho? Mientras tanto Aquiles fue arrastrado por el viento y arrojado a una isla. Cuando abrió los ojos había pasado ya medio año. Se despertó, pegó un gran salto y miró a su alrededor. ¿Cómo? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Pero qué me ha traído hasta aquí? Mientras caminaba por una playa de arena de la isla, vio a tres chicos peleando. Eran los hijos de un malvado mago. ¿Pero cuál es el problema? Decidme, ¿por qué os estáis peleando, chicos? Señor, nuestro padre ha muerto y nos ha dejado tres cosas que son maravillosas Una alfombra voladora, unas botas de siete leguas y un gorro de invisibilidad El problema que tenemos es que no podemos decidir quién se llevará qué Oh, cosas mágicas Dejad de pelear Si queréis, yo las repartiré para que todos quedéis satisfechos con lo que os toque, ¿vale? Los chicos estuvieron de acuerdo Vale ¿Veis aquel cocotero de allí? El que tiene las hojas que llegan hasta el suelo ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! Dejad las tres cosas en el suelo cerca de mí Corred hasta el árbol y luego volved hasta mí El primero que vuelva elegirá primero qué es lo que desea quedarse Después el que llegue segundo elegirá de entre las cosas que queden Y por último el que quede tercero se quedará con lo que quede en último lugar al instante, los tres chicos salieron corriendo hacia el cocotero. Aquiles sonrió, cogió las botas de siete leguas, se puso el gorro de la invisibilidad, se sentó en la alfombra voladora y se fue en busca de su reino. Después de un tiempo, llegó a una choza y entró. Allí vio a una anciana. Buenos días, señora. Estoy muy hambriento. ¿Sería tan amable de darme algo de comer? Claro que sí, hijo. Por favor, siéntate. Aquiles se sentó y la señora movió las manos en el aire. Pronto una gran mesa llena de sabrosa comida apareció de la nada. Vaya, tú, tú eres un hada. Yo soy muchas cosas. Ahora cállate y come. Aquiles comió todo lo que quiso. Y tan pronto como terminó, la mesa desapareció por arte de magia. Muchísimas gracias por la comida. Ahora, si usted pudiera ayudarme un poco más, le estaría eternamente agradecido. Aquiles le contó todo a la vieja hada. Y así es como he llegado hasta aquí. Y ahora quiero encontrar a mi amada esposa. Por favor, ¿podrías decirme cómo encontrarla? Nunca entenderé a estas jóvenes almas. Siempre dispuestas a hacer lo que haga falta por amor. Por favor, yo la amo. Ese no es mi problema. Por favor, por favor, por favor. Bien, bien. Llamaré al viento y le preguntaré. Él sopla por todo el mundo, por lo que tiene que saber dónde vive. Salió al porche y llamó en voz alta. ¡Oh, viento! ¡Ven a mí de una vez! De repente, desde todas partes, los furiosos vientos se levantaron y soplaron tan fuerte que la cabaña tembló. Cálmate, furioso viento, y dime, ¿si ¿sí has visto a la hermosa princesa Paris en algún lugar? Sí, querida abuela. La bella princesa Paris vive en su nuevo reino. Su marido desapareció tras un ataque de ira. Ella lo maldijo, sin saber que él había sido hechizado por unos magos muy malvados Ella se arrepintió de su acción y todavía lo anhela Pero ahora diferentes reyes y príncipes van a verle todos los días para pedirle su mano en matrimonio ¿Y a qué distancia está ese reino? Costaría 30 años ir andando hasta allí ¡Diez años ir volando! Pero si yo soplo, podría llegar hasta allí en solo tres horas. <coughs> Presumido. Perdona, ¿qué dices? Por favor, oh gran viento, te ruego que me lleves hasta mi princesa. En primer lugar, por favor cálmate. Y en segundo lugar... Lo haré, pero solo si me permites Residir en tu reino durante tres días y tres noches Lo que tú quieras Podrás quedarte tres semanas si así lo deseas Muy bien, entonces Prepárate para el viaje Y no tengas miedo No sufrirás ningún daño <coughs> Presumido Perdona, ¿qué has dicho? Nada, no he dicho nada Nada en absoluto de repente el fuerte viento silbó y sopló. Aquiles fue levantado en el aire y fue arrastrado por montañas y mares por debajo de las nubes. Y en tan solo tres horas llegó al nuevo reino donde vivía la bella princesa. Adiós, querido joven. Te compadezco. Ya no quiero quedarme en tu reino. ¿Y eso por qué es? Porque... Si empiezo a soplar, no quedará ni una casa dentro de las ciudades, ni un árbol en los jardines. Lo derribaría absolutamente todo. Soy el poderoso viento. Bah, ¡Qué presumido! ¿Perdona, qué dices? Nada, no he dicho nada de nada. Muchas gracias por ayudarme. Aquiles se puso el gorro de la invisibilidad y entró en el palacio. Entró en una gran habitación. Alrededor de la mesa estaban sentados todos los reyes y príncipes que habían venido a cortejar a la princesa Paris. Cuando uno de ellos le ofreció un diamante como regalo, Aquiles golpeó el diamante y lo rompió. Todos los invitados quedaron muy sorprendidos. En ese momento, la bolsa de semillas que ella le había dado se cayó de su bolsillo Y la princesa Paris lo reconoció de inmediato Él está aquí Extasiada les dio a sus invitados un enigma para resolver Muy bien, caballeros, adivinad esto Yo tenía un maravilloso ataúd hecho a mano con una llave de oro Había perdido la llave y no esperaba volver a encontrarla Y de repente la he encontrado Quien resuelva el enigma se convertirá en mi esposo Los reyes y príncipes intentaron adivinar la respuesta, pero todo fue en vano Mi amor, si estás aquí, ven y muéstrate Aquiles se quitó el gorro, cogió las manos de la princesa y las besó Aquí está la clave de mi enigma, el ataúd soy yo misma Y la llave de oro es mi fiel esposo ¿Quién la hubiera adivinado? <risas> Todos los reyes y príncipes fruncieron el ceño y se fueron abatidos Y la princesa Paris y Aquiles se abrazaron Lo siento muchísimo, mi amor La ira acabó por dominarme Tú tranquila, el viento me lo contó todo No estoy enfadado y me alegro de haber encontrado el camino de regreso Muchas gracias, mi amor te prometo que no volveré a enfadarme nunca más Mientras no se te ocurra volver a mandarme a una de esas islas lejanas Los dos estaban felices por volver a estar juntos La princesa París envió a sus guardias a buscar a los padres de Aquiles al castillo Para que pudieran quedarse con ellos Aquiles estaba muy feliz Y amaba a la princesa más todavía. La princesa Paris nunca volvió a perder los estribos. Y en cuanto a Aquiles, aprendió algunos trucos de magia. Y era muy feliz cada vez que podía usarlos.